Anuyasaníos, tengan todos muy pero muy buenos días. Un gusto enorme estar en contacto con ustedes desde el frente de lucha ambiental Delia de Vichalloa. Hoy vamos a hablar una vez más del agua. Y tenemos que hacerlo porque en definitiva el agua en nuestro país está muy comprometida. No solamente el agua para producir, sino el agua para para beber, el agua de consumo. Hay una Ahora una nueva un un nuevo intento por privatizar los sistemas de saneamiento y de suministro de agua potable yendo en contra de la Constitución de la República y por supuesto la alta contaminación del agua potable por diferentes elementos de de producción, como puede ser pasticidas, herbicidas y otras y otras hierbas. O vamos a hablar del arsénico. Hace una década atrás, un poco más, y en base a recomendaciones de las guías de calidad de agua potable de la Organización Mundial de la Salud, Uruguay estableció valores eh, más exigente para algunos elementos químicos. Entre ellos el arsénico, que es cancerígeno, ¿no? La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo cataloga como compuesto del grupo 1. Allí se bajó el límite máximo de 50 microgramos de arsénico por litro de agua a 20 microgramos, pero a la OMS concedió 10 años más para fijar el límite máximo en 10 microgramos, es decir, en 0,01 mg por litro esté plazo estaría venciendo ahora en este próximo mes de noviembre, pero no sé, parece que ya saben que no se van a cumplir esta nueva recomendación, esta nueva ley, porque bueno, una que no les dan los tiempos porque en 10 años no han hecho nada para cumplir este tiempo las autoridades de DOS estamos hablando. Es decir, no se avanzó absolutamente nada. Según un informe que se maneja dentro de de las oficinas altas de OCE y dentro de las personalidades de dirección de OCE dice que en Uruguay existen 163 lugares que a la vez abarcan 287 perforaciones de 50 centros poblados pequeños donde la concentración de asénico son superior a los 10 microgramos por litro y en algunos casos por encima de los 20 Por ejemplo, en la localidad de 18 de Julio en Rocha, hay perforaciones que registran 0,54 mg de arsénico por litro, está lejísimo del 0,01. En Santa Catalina en Soriano se llega a los 0,044 y hay uno de los pozos de la ciudad de la Costa que alcanzó 0,124 mg por litro. Y con estos números En 10 años los directivos de OE no han tomado una sola medida para reducir el consumo de eh, esa agua por parte de la población. Es realmente grave. Tan grave como el apuro ahora por privatizar la potabilidad del agua, el saneamiento, las redes de saneamiento. Ahora están apuradísimos por por privatizar eso y entregárselo a empresas privadas, pero en 10 años no se han preocupado por tomar medidas para tratar de paliar una situación extremadamente grave. Les importa un bledo la salud de la población a los directivos de OSCE, a los actuales y a los anteriores. Les ha importado un bledo la salud de la población. Ahora se preocupan porque los números le dan alto los tiempos no les alcanzan y encima la gente se está empezando a movilizar para que no se privatice la potabilización del agua en el Uruguay. Tenemos que entrar a tomar conciencia de una vez por todas que estamos matándonos a nosotros mismos cuando les permitimos a estos personajes que manejen, por ejemplo, el agua potable en el Uruguay. No podemos seguir permitiendo esto. Se le preguntó a un directivo por parte de un medio de comunicación eh, nacional si había un estudio eh entre incidencia de cáncer en los últimos años eh, de esa población, si había aumentado. Y el tipo dijo que no tenía ni idea porque eso no se había hecho. Ni siquiera tuvieron el tupé de pedir a salud pública un informe sobre el tema de enfermedades, no solamente de cáncer, sino otras enfermedades que pueden provocarse o que se provocan a partir del consumo en demasía de un producto altamente tóxico como es el arsénico. Es grave que todavía sigamos permitiendo que jueguen con la gente de la forma que lo están haciendo. Encima salen a los medios de comunicación a intentar justificar que esto no es culpa de ellos, que esto viene de antes que el arsénico está en la tierra, que por eso hay tanto arsénico. No tienen ni la más pálida intención de ser honestos con la población uruguaya. Este informe también dice que hay una decisión, no sé, de pedir a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, una extensión para el de plazo para poder hacer las obras correspondientes y bajar las concentraciones de agua a valores menores a 10 microgramos por litro. Eso según el plan elaborado llevaría 2 años y costaría 30 millones de dólares. Según un directivo de OSCE, es un presupuesto muy elevado. Dicen que existe apoyo de la oficina de planeamiento y presupuesto porque se trata de un asunto especial que afecta la salud. Textuales palabras de Castagnino. Un asunto especial que afecta la salud. Así tratan el tema del envenenamiento de la gente delen venenamiento de la población, de que la gente muera por cáncer u otras enfermedades a raíz de consumo de agua contaminada. No solamente están violando la Constitución al vender o a entregar a manos privadas la potabilización del agua y el saneamiento, también están violando la Constitución cuando permiten que la gente muera por tomar agua contaminada. También la están violando por ahí. Nadie se ha tomado el trabajo de tratar de solucionar este problema. Sin embargo, se sigue permitiendo la forestación de eucaliptos masivamente en este país, es uno de los elementos que más genera varios tipos de contaminantes a la tierra y principalmente arsénico, son justamente el monocultivo forestal, pero acá seguimos metiendo arbolitos por todos lados para que se lo lleven sin producirlos sin sin eh dejar absolutamente un peso de ganancia a las arcas del Estado porque no pagan impuestos. Recordemos tampoco las empresas como UPM que van a utilizar esos eucaliptos en Uruguay, el resto se va eh, se va como está. Así así piensan sobre la salud de la gente. Este señor que es eh, gerente de OC Para él se trata de un asunto especial que afecta la salud de la población. Y según dice, no hay forma de adecuarse rápidamente a los parámetros exigidos. Claro que no lo hay. Si nunca se trabajó para eso, a pesar de que hace años se aprobó nuevos regímenes sobre la cantidad de microgramos de arsénico en el agua, nunca se trabajó ni antes ni ahora. Entonces claro que no hay forma de cuarse rápidamente. Si sí hay forma de que OC empiece a invertir en serio, a trabajar en serio y a hacer las cosas en serio para que no se sigan venerando la gente. Después la gente sale a decir que OC no sirve para nada, que hay que venderla, que claro, con directores y gerentes como este, lógicamente que ninguna empresa del estado, del estado va a funcionar y es una de las formas que tiene el capitalismo, el gran capital de hacerse de cosas que dan mucha ganancia. El agua es imprescindible para la vida y si no la podés sacar de la tierra la vas a tener que comprar envasada, es un gran negocio. Por lo tanto, liquidar OSE para este para este gobierno es un gran negocio para sus amigos capitalistas. Amigos, hoy capaz que he sido un poco duro, pero la situación lo amerita y es necesario que empecemos a tomar conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Nos estamos muriendo de a poco, nos estamos matando de a poco y si no tomamos conciencia y medidas rápidamente va a ser muy difícil poder volver atrás. Ha sido un gusto y nos reencontramos la próxima semana.